de Pico, ya lleva tres años dirigiendo al verde piquense, él salió del club y demás, más allá de que tuvo pasos por, por la primera edición del fútbol argentino, por distintos clubes de, de aquí en nuestro país, de Chile y también del fútbol de Vietnam, eh, va a ser a partir del lunes técnico de Alvarado de Mar del Plata, por eso lo, lo saludamos y vamos a hablar un ratito con él. Eh, Mauricio Giganti, buenos días, Pali Cucharini y Johnny Moleker te saludan, ¿cómo estás? Ahí lo escuchamos un poquito mal. Eh, eh, comentanos un poquito, a ver si te escuchamos mejor. Eh, a partir del lunes vas a ser técnico de Alvarado de Mar del Plata. Sí, sí. los eh, cursos de esta semana, eh, Estuve un los con la gente de Los Grados. Eh, ya había un no, Bueno, no te Bueno, no te escuchamos bien, eh, Mauricio, así que vamos a ver si, si te podemos conectar nuevamente. Sí, sí, sí, lo escuchamos realmente como con, con muy baja señal, eh, por eso es, se hace muy complicado en, ah, en, le, en entender le, por ahí lo que dice, ¿no? Sí, le había avisado sí. al productor a Martín sí, sí. Rodríguez que estaba en un lugar con muy poca, sí, señal, muy poca señal y se notaba. Pero bueno, sí, sí se notaba. El bully Giganti sí. que va a ser técnico de Alvarado de Mar del Plata a partir del de lunes. A ver, Mauricio, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. Ahí, ahí se te escucha bastante mejor. Eh, nos comentabas que, que, bueno, que vas a ser el técnico de Alvarado a partir de la semana que viene. Como me había mandado a la gente de Cerro ya hace un tiempo atrás eh, que iba a finalizar la, la temporada me iba a apartar del equipo porque realmente más de mil días, más casi 100 partidos y le había llegado un agotamiento eh, absoluto la verdad que creo que el techo futbolístico ya lo habíamos logrado y me costaba en este momento llegarle tanto al jugador como, como a sí mismo a, a, a mí para, para trabajar en el día a día así que me entendieron y justo justo hace una semana y ya en diciembre también había tenido contacto con gente de Alvarado hace una semana me llamaron para, para preguntarme cuándo terminaba mi contrato así que eh, bueno, tuvimos una, una breve reunión Fui a, nos juntamos expuse puse la metodología de trabajo Quedaron conformes y bueno, en función a eso, a partir del día lunes estaremos asumiendo la, el cargo de técnico allá, allá en Mar del Plata. Eh, imagino que no es fácil, con lo inestable que es el fútbol argentino y, y, y más en, en, en el ascenso, ¿no? en un torneo como el Federal A, mantenerse tres años en un equipo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué confianza te dio la gente de Ferro y, y cómo pudiste trabajar en estos tres años allí? Y absoluta, eh, no sé, hay que remontarse, creo, a, a, o, buscar, eh, o buscar mucho para encontrar eh, una realidad de esa, de esa magnitud, pero todo siempre digo lo mismo, creo que las tres patas de la mesa, en este caso jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, habíamos estado estaba el norte, eh, los primeros seis meses fueron quizás los más eh, agobiantes porque no sacábamos resultados, porque teníamos que, que corregir un par de cuestiones, conocimiento de la categoría, poner la cancha y los lugares de entrenamiento eh, de la misma manera en la cual uno pretendía tratar de jugar. Bueno, fueron un montón de complicaciones en las cuales esta gente a mí me, me, me aguantó. Eh, sé que quizás en otro, en otro lugar eh, hubiera sido despedido, pero bueno, a veces uno en ciertos lugares puede tener esa, esa paciencia. Y esta gente siguió creciendo en ese proyecto, lo fuimos, lo fuimos creando de la... De, de la mano, eh, fuimos mejorando deportivamente, institucionalmente conllevó a, a ser un equipo competitivo en cierto momento eh, por los pocos recursos económicos que podíamos llegar a tener acá en la, en la Pampa competitivo y a nivel de que uno pretendía, se llegó a meter en cuartos de final el, el año pasado y este año hicimos un equipo también muy competitivo muy bueno eh, técnicamente, con buenos jugadores de jerarquía Pero bueno, esto es el fútbol y a veces no hallamos esa búsqueda que planteamos previamente y, y bueno, quedamos efectivamente afuera en el último partido de San Ramayo, afuera de la zona, clasificación, y nos afectó tremendamente en lo, lo mental, eh, pasando primero por, por, por mí, eh, porque yo en definitiva soy el responsable y es que tengo que llevar a cargo esa, ese tipo de de relación para con los jugadores y, y bueno, no, no le pudimos encontrar la vuelta al juego que, que habíamos sostenido por momento eh, y bueno, la reválida pésima en la cual previamente nosotros creíamos que el objetivo era clasificar y bueno, bajo esas bajo esas medidas, faltando tres o cuatro fechas, comuniqué a los dirigentes que ya se empiezan a a, a buscar una, una alternativa tienen que ser minuciosos en la búsqueda de, del técnico que, que va a venir y, y en eso también yo me pongo a la par de ello porque queremos seguir construyendo un ferro mejor y que, que en definitiva siga, sigan trayendo gente comprometida, que, que tenga el mismo paladar de, que, que, que el hincha de ferro pretende y que sobre todo que en lo, en lo laboral sea, sea responsable y que tenga un poco de sentido de pertenencia y que no venga solamente sea un paso y que dure seis o 7 partidos o un mes o 5 meses porque... ...acá pueden trabajar y tienen herramientas para hacerlo a largo plazo... como te lo he demostrado con, con mi paso. Eh, ¿cu ¿Cuál es tu idea futbolística... Desde, desde lo, de, ...como técnico, digamos... ¿cuál, ...cuál es la idea que intentás plasmar en un equipo? Lo que, lo que pudieron llegar a ver... ...en las veces que... Uh -huh. que ...el equipo... ...fue a hacer cosas... Este equipo, ...este equipo en estos tres años... Eh, ...llegó a lograr estar... ...13 meses fuera de la provincia... ...sin perder de visitantes... O sea, eso, uh -huh. el fútbol actual es muy difícil jugaba de la misma manera de local de visita, un equipo que en la primera, en la primera, usamos quizás en el primer semestre, usamos de un ataque directo hasta que pudimos emparejar la cancha y ponerla en condiciones, hicimos algo más, más de tenencia y jugamos con extremos y esa tenencia pasó a una verticalidad y a ser un equipo superofensivo ofensivo, en los últimos dos años fue un equipo, el equipo más goleador de la, de, de la zona, de los últimos dos campeonatos, teniendo a Ramallo y Alvarado entre ellos. Eh, eso significa que continuamente estamos buscando el arco contrario eh, quizás defensivamente quedando muy esfuerzo más mano a mano pero eso a mí no me asustaba eh, soy un, un fanático de, del, del juego ofensivo eh, y bueno, y en ese contexto este año creo que tuvimos una mejora en el juego eh, también con, con, con mucha pausa, tratar de, de jugar en campo rival, de, de, de apropiarnos del, del territorio de la pelota en campo, en campo ajeno y en ese contexto tratar de, de hacerle daño. Siempre, o por lo menos los equipos nuestros, tratamos desde la, la posesión del balón eh, de, de dominar y someter al rival. Bueno, por el momento lo logramos, sí. eh, nosotros no, pero la búsqueda siempre fue la, la misma, no hemos cambiado, el sistema se mantiene hace dos años y medio, no, no ha modificado. O sea, el que, el que jugó con, con nosotros, estuvo enfermo, está, sabe de qué manera se juega, se trabaja un... ...una táctica... Eh, ...un plan A y un plan B... ...y en función a eso no, no, no lo modificamos... ...solamente por un, por un resultado... ...en caso de ir perdiendo siempre... Eh, ...siempre estamos defendiendo con línea de tres... ...y metiendo más gente... Eh, en, lo, ...en la fase ofensiva... ...pero, pero bueno... Es, eh, ...contarlo por teléfono quizás... Sí, sí, ...es sí. medio... Eh, ...difícil de entender... Y, ...y bueno, quizás el que lo pudo ver... ...y a, al ferro que quizás más vistoso sabe lo que estamos hablando. Eh, Mauricio, la última. Alvarado va a disputar ahora por el segundo ascenso, ya que por el primer ascenso no, no tiene chances de seguir peleando. Eh, uh -huh. Y es un equipo al que has enfrentado varias veces. Digamos, ¿qué, ¿Qué cualidades podrías destacar y qué crees que le podés sacar vos a Alvarado? Sí. La, la, el primero, que tiene una, una jerarquía individual y colectiva increíble. Tiene muy buenos jugadores. Eh, gente de edad en estos cruces eh, se puede hacer fuerte, el equipo viene muy golpeado, es en los últimos nueve partidos, o sea, en los últimos diez partidos perdió nueve y empató uno, con la copa y con, y con, el, y con, el, y con el, la fase campeonato bueno, olvidarse el juego de fútbol, el fútbol, el fútbol no, no, no te puedes olvidar eh, y esto me parece que pasa por un estado anímico, es que encontrar la vuelta inmediatamente porque no automáticamente le das afuera con esta chance inmediata que pelear por un asunto. Así que el contrato por 14 meses, así que bueno, iremos primero por eso y en el futuro bueno, verificar un equipo también obviamente competitivo para estar a la altura de las Muchísimas gracias ¿eh? por estos minutos, un abrazo grande y, y lo mejor así para, para tu nueva etapa en Alvarado de Mar del Plata. Muchas gracias, saludos a toda la gente de Santa Rosa. Un abrazo. Bueno, bueno. bueno, Mauricio Bulli Giganti, nuevo técnico de Alvarado Mar del Plata que irá en busca del segundo ascenso a la B Nacional, ya por el primero Alvarado no tiene chances, por eso intentará eh, de la mano de Giganti, ya aprobado con muchos técnicos.